Luciano, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, Guiara y Pato, aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Buen día, Guiara, buen día, Pato, para todo el equipo de Radio Encuentro, y INTV en e y obviamente a, a toda esa amplia audiencia que lo sigue día a día. Bueno. Sí, exactamente, en realidad, para, si me permitís, me gustaría repasar un poco. ¿Cómo no? Repase、Hace、nomás. h a c e ya un par de meses a través de. De labor parlamentaria, llevamos con mi compañera Zulma Ribeiro la inquietud a, a una reunión de labor parlamentaria donde estamos presentes、eh, las y los presidentes de todos los bloques. Esta inquietud, y acordamos así,、eh, los presidentes del bloque que estábamos presentes en esa reunión, enviarle al intendente、eh, Pesati una nota solicitando que se ponga en funcionamiento el Consejo Local de Seguridad.、Eh, No tuvimos respuesta.、Eh, las juntas, los referentes de las juntas vecinales, de varias juntas vecinales, también、eh, hicieron este pedido y tampoco tuvieron respuesta.、Eh, lo que hace el Ejecutivo con el i n t e n e t en la cabeza es intentar generar otro tipo de reuniones, pero que nosotros entendemos que no son vinculantes, que no tienen la eficacia y la. Participación democrática que aporta a l Consejo Local de Seguridad. Esto está enmarcado en una ley provincial que debe promoverla y es por eso que le enviamos ya hace un par de semanas, hoy se cumplen ya dos semanas, que le enviamos a la、eh, ministra de Seguridad de la provincia una nota,、eh, varios concejales, e n t r e e l l o s o la titular del propio、eh, oficialismo, la titular del blog del propio oficialismo,、eh, una nota a Betiana m i n l e la ministra de Seguridad, para que impulse. El Consejo Local de Seguridad aquí en v i o l i v a porque como te escuchaba muy bien en la introducción que hacías, en realidad esto no es un problema nuevo. Quizás, lamentablemente, ha llegado hace algunos meses con un poco más de violencia, con un poco más de contundencia, lamentablemente, la inseguridad a algunos barrios, pero hay otros barrios de la ciudad que lo vienen padeciendo hace muchísimo tiempo. Es cierto, sí. Leemos nosotros, leemos nosotros, Pato, q、eh, u Cuando digo nosotros somos concejales de distintos bloques,、no、es que tenemos miradas muy distintas, ideológicas, posicionamientos en algunos puntos eh, encontrados, distantes,、eh, pero entendemos en esto sí, en, este, en esta temática, que todos los actores podemos aportar algo. Que hay una seguridad primaria que tiene la provincia con la policía, que tiene la justicia. Pero también nosotros entendemos que el Ejecutivo Municipal puede aportar, y obviamente nosotros desde el Consejo deliberante también.、Uh -huh. De hecho, creo que ya lo hemos hecho, hemos presentado algunas ordenanzas en ese sentido, que tampoco el Ejecutivo Municipal ha, ha, ni siquiera ha dado respuesta. Esto muestra que、eh, pareciera que no le interesa、eh, trabajar la temática. Te doy dos ejemplos muy, muy claros. Uno, un proyecto que presentamos para. Eh, disuadir las fiestas clandestinas aquí en la ciudad de Vierna y otro que tiene que ver con un registro de bicicletas para desalentar el robo, el hurto de, lo, de los rodados que, que, ha, que ha estado presente siempre, pero que además ha crecido en los últimos tiempos, incluso ha, ha, ha crecido de modo hasta más violento. ¿no? Antes era que robaban la bicicleta que b、bueno, u estabas n o e apoyada la vereda o que te、pues, cortaban digamos el cable, ahora es.、Eh, Hay casos donde directamente han empujado, han tirado a la bicicleta a una chica, a algún chico, este, para robarle e se rodado.、Uh -huh. eh, allí, desde allí es que nosotros nos、eh, motoriza esta cuestión de、eh, seguir peleando, por decirlo de alguna forma, porque ya lamentablemente, por un capricho del intendente Pesati, esto se convierte en una pelea que no debiera darse. Simplemente debiéramos poder soltarnos todas y todos. En esta mesa del Consejo Local para encontrar algunas soluciones, por lo menos para nuestra comunidad. ¿Han mantenido、eh, alguna comunicación también con referentes de, de varios de los barrios este, de la ciudad respecto a esto, respecto también a la reactivación del Consejo Local de Seguridad? ¿Qué es lo que opinan ellos? Sí, sí, sí, seguramente ustedes además deben haber hablado, como tienen tanta presencia siempre en los barrios a través de la radio,、eh, con, con referentes. Yo no me quiero convertir en, en, en un portavoz de ellos, ni mucho menos, pero sí puedo transmitir lo que dijeron acá en una reunión de la Comisión de Asuntos Vecinales, porque a través de esa comisión ellos hicieron un pedido en aquella reunión que se hizo ampliada a todos los concejales,、eh, se hizo un pedido también al Ejecutivo para que se convoque. Fueron muy claros los referentes de las juntas de vecinales, Lara. Ellos plantearon que no tenían ningún problema con que、eh, se hagan. Cualquier otro tipo de reunión, pero que creían más que conveniente, por la experiencia que incluso muchos de ellos tienen, que han estado en otros periodos también trabajando en las juntas vecinales, que el Consejo de Seguridad obviamente no aporta、eh, en algunos casos s o l u c i o n e s definitivas, pero ellos daban cuenta de que colaboran mucho en mejorar、eh, los índices de seguridad en, en, en sus barrios. Eh, eh, me parece que allí también、eh, debe ponerse el, el poco. De esta cuestión, escuchar a los referentes que trabajan en los barrios, que trabajan generalmente con, sin recursos o con escasísimos recursos con los vecinos en el día a día, y que ellos trasladen esta problemática,、eh, me parece que debe atenderse. Es por eso que nosotros nos atrevimos a solicitarle a la ministra, ya que el intendente no lo quiere hacer, que la ministra de Esquina m i n l r le dé impulso al Consejo de Seguridad aquí en Beón. Ajá. Bueno,、eh, la idea era empezar a conversar sobre este tema,、eh, Luciano. Así que te agradecemos mucho y vamos a estar a, bueno, a la espera de un, una respuesta, ¿no? Y cuando la haya, bueno, seguiremos conversando sobre el tema, ¿te parece? Sí, por supuesto.、Eh, y es una demanda transversal a toda, la, a toda la ciudad. Y además, nosotros entendemos que estos mecanismos democráticos deben ponerse en funcionamiento. Eh, no quiso tampoco el Ejecutivo Municipal poner en funcionamiento d el Consejo Económico Social. Costó mucho que se ponga en funcionamiento el Consejo、uh -huh. de Salud. Entendemos nosotros que es una demanda de nuestra comunidad y es por esto que, que insistimos en que en este caso、eh, la temática de seguridad debe ser abordada por la policía, por la provincia, por la justicia, por el Ejecutivo, por las organizaciones intermedias, por las juntas vecinales, por el Consejo de l i g r a n t e s pero que debe haber un órgano que nuclee las acciones para que. Tengan mucha más potencia y eficacia, y ese órgano del Consejo de Seguridad Local. Muchas gracias, p a t e muchas gracias. No, gracias, Clara, gracias a vos. La... Gracias. Y vamos a seguir con el te tema, te te ¿no? Te Obviamente. Ni bien hay alguna novedad, lo vamos a seguir.、Así、Abrazo, Luciano.、Eh. Muy bien,、eh, Luciano Ruiz, entonces,、eh, concejal del Frente de Todos, conversando con nosotros sobre este tema, están pidiendo que se conforme el Consejo Local de Seguridad Ciudadana, ¿m? que, de acuerdo a las normas, debiera ser convocado por la provincia o por el intendente. Eso no está ocurriendo en la actualidad y por eso fueron a la provincia. Vamos a ver qué va a pasar.、Eh, creo que es, es bueno ¿no? cuando una comunidad organizada se ocupa de este tema.